Fuente de la imagen. Corbis diagonal v c g v i a g e t t y imichis como lo hizo en la primaria. b r i l l ó en la secundaria. Image source. Corbis slash vcg via g e t t y images as he did in elementary school, he shown in high school. Fuente de la imagen. Corbis diagonal v c g v i a g e t t y imichis como lo hizo en la primaria. b r i l l ó en la secundaria. En el último año. El adolescente se especializó en matemáticas y ganó una competencia nacional al resolver un problema que formuló nada más y nada menos que Pascal en una carta nada más y nada menos que Fermat. En el last year, the teenager majored en matemáticas y won a national competition by solving a problem that was formulated by none other than Pascal en a letter to none other than Fermat. En el último año,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 We are not talking about, Albert Einstein, but about Henri、no、hablamos de Albert Einstein, sino de Henri Bergson, quien, pese a su gran talento para las matemáticas, prefirió desarrollar una carrera en humanidades. Se convirtió en uno de los filósofos más eminentes de inicios del siglo XX. He became one of the most eminent philosophers of the early 20th century. Se convirtió en uno de los filósofos más eminentes de inicios del siglo XX. De hecho, llegó a ser una especie de celebridad global. In fact, he became something of a global celebrity. De hecho, Llegó a ser una especie de celebridad global. Se cuenta que una de sus presentaciones en la Universidad de c o l u m b i a generó tanto entusiasmo que causó el primer embotellamiento de tráfico en Broadway, recuerda Mark Sinclair en su libro Bergson. It is said that one of his performances at Columbia University generated so much enthusiasmo that it caused the first traffic jam on Broadway, Mark Sinclair recalls in his book Bergson. Se cuenta que una de sus presentaciones en la Universidad de Columbia generó tanto entusiasmo que causó el primer embotellamiento de tráfico en Broadway. Recuerda m a r k Sinclair en su libro b e r g s o n El 6 de abril de 1922, y en un mismo recinto, ambas figuras ofrecieron sus ideas opuestas sobre el tiempo. Both figures offered their ideas opposite about time. El 6 de abril de 1922, y en un mismo recinto, ambas figuras ofrecieron sus ideas opuestas sobre el tiempo. Final de recomendamos, Einstein era famoso, ya había publicado su teoría de la relatividad. End of we recommend, Einstein was famous, he had already published his theory of relativity. Final de recomendamos Einstein era famoso. Ya había publicado su teoría de la relatividad. Sin embargo, Bergson tenía buenos motivos para sentirse más poderoso que su rival, señala Jimena Canales en el libro El Físico y el Filósofo. However, Bergson had good reasons to feel more powerful than his rival, says Jimena Canales en el book The Fisicist and the Philosopher. Sin embargo, Bergson tenía buenos motivos para sentirse más poderoso que su rival. Señala Jimena Canales en el libro El Físico y el Filósofo. Y es que el pensador francés, casi 20 años mayor que Einstein, era renombrado por su teoría sobre el tiempo. e French t h i n r almost 20 a r older t h a Einstein, w a renowned por su teoría de tiempo. Y es que el pensador francés, Casi veinte años mayor que Einstein, era renombrado por su teoría sobre el tiempo. La historiadora de la ciencia le cuenta a BBC Mundo que ese día, el gran físico conocería a un hombre que no olvidaría jamás. The historian of science tells BBC Mundo that on that day, the great physicist would meet a man he would never forget. La historiadora de la ciencia le cuenta a b e b é ese mundo que ese día, el gran físico conocería a un hombre que no olvidaría jamás. Einstein había llegado a París procedente de Berlín para participar en algunos eventos, entre ellos el de la Societe Francaise de p i l o s o f h i e que lo había invitado a exponer su punto de vista sobre el espacio y el tiempo. Einstein had come to Paris from Berlín to participate en some events. Including that of the s o c i é t é f r a n ç a i s e de Philosophie, which had invited him to present his point of view on space and time. Einstein había llegado a París procedente de b e r l í n para participar en algunos eventos, entre ellos el de la s o c i é t é f r a n ç a i s e de Philosophie, que lo había invitado a exponer su punto de vista sobre el espacio y el tiempo. Ese 6 de abril fue una fecha destacable para el físico, indica Canales, quien hace notar que había razones por las cuales se sentía nervioso. That April 6 was a remarkable date for the physicist, says Canales, who notes that there were reasons why he felt nervous. Ese 6 de abril fue una fecha destacable para el físico, indica Canales. Quien hace notar que había razones por las cuales se sentía nervioso. Fuente de la imagen, Ulstein Bild via Getty Images tras la Primera Guerra Mundial, las relaciones entre las comunidades científicas a l e m a n a y del extranjero eran casi inexistentes. Image source, Ulstein Bild via Getty Images. After World War I, relations between the German and foreign scientific communities were almost non existent. Fuente de la imagen, Ulstein build via Gettimichis tras la Primera Guerra Mundial, las relaciones entre las comunidades científicas a l e m a n a y del extranjero eran casi inexistentes. La situación social y política aún era delicada. The social and o l i c a l situation a s s t i l delicate. La situación social y política aún era delicada. Pero, sobre todo, porque en el público de una de sus charlas estaba una persona que era más reconocida que él. Pero, above all, porque en el audience of one of his talks h e r e was a person who w a m o r r e c o n i z e d than h i Pero, sobre todo, Porque en el público de una de sus charlas estaba una persona que era más reconocida que él. Aunque ahora el nombre de Einstein es más conocido, en ese momento era al revés. a u n q u e ahora el nombre de Einstein es más conocido, en ese momento era al revés. Otro factor era el idioma. Another factor was the language. the エンスティ tenía p l a n エンスティ n t e r v e n i r Fue prácticamente empujado a hacerlo por uno de sus estudiantes. Einstein spoke first, a n Bergson, who had n、no、plans t intervene, was practically pushed to do so by one of his s t d e n t s Einstein habló primero y Bergson, quien no tenía planeado intervenir, fue prácticamente empujado a hacerlo por uno de sus estudiantes. En concreto, Me parece que el problema del tiempo no es el mismo para Einstein que para Bergson, dijo Eduard Leroy, quien invitó al filósofo a tomar la palabra. En particular, it seems to me that the problem of time is not the same for Einstein as it is for Bergson, d i j Eduard Leroy, who invited the philosopher to speak. En concreto, me parece que el problema del tiempo no es el mismo para Einstein que para Bergson. Dijo Edward Leroy, quien invitó al filósofo a tomar la palabra. Bergson respondió a regañadientes, dice la historiadora. Bergson respondió reluctantly, dice la historia. Bergson respondió a regañadientes, dice la historiadora. Insistió que estaba allí para escuchar. Como lo había hecho el día anterior en la conferencia que el físico había ofrecido en el Colice e France. He insisted that he was there to listen, as he had done the day before at the conference that the physicist had given at the College de France. Insistió que estaba allí para escuchar. Como lo había hecho el día anterior en la conferencia que el físico había ofrecido en el Colice e France. Bergson llevaba una década pensando sobre la teoría de la relatividad y estaba a punto de publicar d u r é e et Simultaneite, Duración y Simultaneidad, un libro sobre dicha teoría. Berg se n llevaba una d é c a d a pensando sobre la teoría de la relatividad y estaba a punto de publicar durante s i m u l t a n e i t a d u r a c i ó n y s i m u l t a n e i d a d un libro sobre dicha teoría. En su intervención, de unos 20 minutos, el filósofo a la b ó y f e l i c i t ó a Einstein. En su speech, エンスインテル o ェ t シオン i ュオノスヴェ h ティメント o エルフィロソフォアラボイフェリシトアエンステイン。スインテンシオンノ t e クリカッステオリア、モチョメノスインセタルアデバテ Mucho menos incitarlo a debatir. Fuente de la imagen. Getty Images no presento ninguna objeción contra su teoría de la simultaneidad, así como tampoco contra la teoría de la relatividad en general, dijo. Image source. Getty Images, I do not raise any objections against his theory of simultaneity, as well as against the theory of relativity i n general, he said. Fuente de la imagen. Getty Michis no p r e s e n t ó ninguna objeción contra su teoría de la simultaneidad, así como tampoco contra la teoría de la relatividad en general, dijo. Lo que quiero exponer es simplemente esto: una vez admitimos que la teoría de la relatividad es una teoría física, no todo queda cerrado. What I want to say is simply this. Once we admit that the theory of relativity is a physical theory, not everything is closed. Lo que quiero exponer es simplemente esto. Una vez admitimos que la t e o r í a de la relatividad es una t e o r í a física. No todo queda cerrado. Es decir, para Bergson, la filosofía todavía tenía un espacio. In other words, for Bergson, philosophy still had a place. Es decir, para Bergson, la filosofía todavía tenía un espacio. Pero Einstein sentenció: el tiempo de los filósofos no existe. Einstein exist. Pero Einstein sentenció: el tiempo de los filósofos no existe. Esa frase, ese momento. m a r c ó el paso de la batuta de estudiar el tiempo filosóficamente a estudiarlo científicamente, señala Canales. That phrase, that moment, marked the passage of the baton from studying time f i l o s ó f i c a m e n t o studying it scientifically, says Canales. Esa frase, ese momento, m a r c ó el paso de la batuta de estudiar el tiempo filosóficamente a estudiarlo científicamente. Señala canales. Abrió una caja de Pandora sobre la relación entre la ciencia y la filosofía. Abrió una caja de Pandora sobre la relación entre la ciencia y la filosofía. Ese día se transformó en un debate que duró el resto del siglo y que refleja una de las divisiones más importantes del siglo.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 La investigadora e s c r i b i ó que durante el cara a cara entre el mayor f i l ó s o f o y el mayor físico del siglo XX, e l público aprendió a ser más Einsteiniano que Einstein. She wrote that during the face to face between the greatest philosopher and the greatest physicist of the t w t i e t h century, the audience learned to be more Einsteinian than Einstein. La investigadora escribio que durante el cara a cara entre el mayor filosofo y el mayor físico del siglo v e n El público aprendió a ser más einsteiniano que Einstein. Sinclair, quien es profesor de filosofía de la Universidad Queens de Belfast, le explica a BBC Mundo las concepciones del tiempo de Bergson y Einstein. Sinclair, who is a profesor of filosofía at Queens University Belfast, explains to BBC Mundo the conceptions of time of Bergson and Einstein. Sinclair. quien es profesor de filosofía de la Universidad Keynes de Belfast, le explica a BBS Mundo las concepciones del tiempo de Bergsen y Einstein. La de Bergsen se enfocó en la experiencia vivida del tiempo y sostuvo que esta experiencia no se puede reducir al tiempo cuantificado y, por lo tanto, al tiempo medido por los relojes. b ルクセンスは、s f o c u 時間の時間の時間の時間の時間に限られている時間の時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られてい n 時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間 e 限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限 e れている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時間に限られている時 Getty i m i g e Existe una experiencia puramente cualitativa y subjetiva del paso del tiempo, antes de que lleguemos a cuantificarlo. Pero esta es la verdad del tiempo y no una mera deformación subjetiva de un hecho originalmente objetivo. Image Source Getty Images There is a purely qualitative and subjective experience of the passage of time, before we come to quantify it, but this is the truth of time and not a mere subjective distortion of an originally objective fact.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 Es casi diametralmente opuesta a la del filósofo. Einstein's vision of time, the expert explains, es almost diametrically opuesto a la del filósofo. La visión del tiempo de Einstein, explica el experto, es casi diametralmente opuesta a la del filósofo. El físico consideraba que la experiencia del paso del tiempo era secundaria, incluso ilusoria. Y que la verdad del tiempo residía más allá de la experiencia individual. p h s o d e r t i e n p o e was e c o n d a r y e v n i l u s o r y and that the t r u e r e s d d e y o i e x p e r e El físico consideraba que la experiencia del paso del tiempo era secundaria, incluso ilusoria. y que la verdad del tiempo residía más allá de la experiencia individual. El espacio y el tiempo habían sido considerados constantes, pero cuando se descubrió que la velocidad de la luz era una constante invariable, Einstein, para asegurar la objetividad de la física, estaba dispuesto a imaginar que el tiempo y el espacio no eran lo que pensábamos que eran, se dilatan, según el marco de referencia de cada uno y la velocidad a la que se viaja, スペースと時間の間に合わせ a しかし、このように、エンスティン・エンスティン・ w ンスティン・ t ンスティン・エ t h ティン・エンスティン・エンスティン・ e ンスティン・エンスティ o エンスティン・エンスティン・エンスティン・エンスティ e エンスティン・エンスティン・エンスティン・エンスティン・エンスティン・エンスティン・エンスティン・ e ンスティン・エンスティン・エンスティン・エンスティ d エンスティン・エンスティン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 En ese marco, Einstein llegó a una noción de espacio-tiempo en la que el tiempo es otra dimensión del espacio. En e s e marco, Einstein llegó a una noción de espacio-tiempo en la que el tiempo es otra dimensión del espacio. El profesor señala que para Bergson, La concepción del tiempo de Einstein no era más que una radicalización de una tendencia de sentido común a tratar el tiempo como espacio. El profesor señala que para Bergson, La concepción del tiempo de Einstein no era más que una radicalización de una tendencia de sentido común a tratar el tiempo como espacio. Fuente de la imagen. Fine arti m i c h i s diagonal heritaje imichis via geti imichis pensamos que el tiempo consiste en el pasado, el presente y el futuro, pero en cuanto separamos estos tres aspectos y los representamos en una línea de tiempo, hemos, de hecho, Espacializado el tiempo. Image source, fine art images heritage images via Getty images. We think of time as consisting of the past, present, and future, but as soon as we separate these three aspects and represent them on a timeline, we have, in fact, spatialized time. Fuente de la imagen.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 In time lines, no need there that are for space. you e n エルティ i n ポノアイリ s スパラソセネ n c タ a スパシオエ n ティ o ンステ s ン、セニ m ラ we ンクラ n o エスンティ r i ポケノポデモスエク m ペリメタ e エンステインステ e ン、セニ a ラ i n ンクラ i r Es un tiempo que no podemos experimentar. Yo no puedo experimentar la dilatación del tiempo, solo puedo presuponer que el espacio y el tiempo se están dilatando para la persona que se aleja de mí a miles de kilómetros por segundo. I can't e x p e r i e n t i m dilation, I can only a s u m e t h a space and time are dilating f r the person who is moving away from me at t h o u s a o s per second.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 Physics would find itself in an impossible tangle. Para Einstein, debían dilatarse porque de no hacerlo. La física se encontraría en una maraña imposible. Aunque Bergson reconocía que era una t e o r í a interesante, para é l seguía siendo solo eso, una t e o r í a Although Bergson recognized that it was an interesting theory, for him it was still just that, a theory. Aunque Bergson reconocía que era una teoría interesante, para él seguía siendo solo eso, una teoría. La respuesta de que el tiempo es lo que marca un reloj se le hacía a Bergson realmente absurda e infantil porque los relojes están hechos para medir el tiempo, explica Canales. The a n s e r that time is what marks a clock was made to Bergson really absurd and childish because clocks are made to m e a s r e time. Explains Canales. La respuesta de que el tiempo es lo que marca un reloj se le hacía b e r g u e son realmente a b s u r d a e i n f a n t i l porque los relojes están hechos para medir el tiempo. Explica Canales. Veía una circularidad en esa definición. Veía una circularidad en esa definición. Fuente de la imagen, Getty Images, como cualquier otro instrumento de medición, los relojes, que son construidos y usados para propósitos humanos, son leídos y, es el leer, Bergson lo entendía de manera filosófica. Image source, Getty Images, like any other measuring instrument, clocks, which are built and used for human purposes, are read and, that reading, Bergson understood in a filosófico way. Fuente de la imagen. g e t t y y m i c h i s como cualquier otro instrumento de medición, los relojes, que son construidos y usados para propósitos humanos, son l e í d o s y, es el leer, Bergsen lo entendía de manera filosófica. No era simplemente una aguja apuntando a un número, que fue la definición de Einstein. It wasn't just a needle pointing to a number. 何が全てのことでしたか マネシー e マ is. ーやマネシ l やマ a n ーやマネシーやマネシ e やマネシーやマネ e ーやマネシーやマ el número siete representaba para Bergson una lectura que necesitaba educación, memoria, recordar q u ネ es el número siete, q u や es la aguja. De acuerdo con la autora, mientras Bergson profundizó en las bases filosóficas y metafísicas detrás de la teoría de la relatividad, Einstein no quería hablar de ellas. Author, the de acuerdo con la autora, Mientras Bergson profundizó en las bases filosóficas y metafísicas detrás de la teoría de la relatividad, Einstein no quería hablar de ellas. Para el filósofo, no se podía tener una sociedad basada en creer en la ciencia como tal sin una mirada crítica, histórica, social, política. For t e p h i l o s o p one could not have a society based on b e l i e n g i c i e n c e as such without a c r i t i c a Historical, social, and political look. Para el filósofo, no se podía tener una sociedad basada en creer en la ciencia como tal sin una mirada crítica, histórica, social, política. Bergson escribió: El tiempo es lo que se hace, e incluso lo que hace que todo se haga. Bergson wrote: Time i s what is done, and even what makes everything done. Bergsen escribió: El tiempo es lo que se hace, e incluso lo que hace que todo se haga. Según la historiadora, para el pensador, el tiempo de los relojes es un aspecto del tiempo real y el tiempo entendido de una manera más profunda hace que ese tiempo surja. According to the historian, for the thinker, the time of clocks is an aspect of real time, and time understood in a deeper way makes that time emerge. Según la historiadora, para el pensador el tiempo de los relojes es un aspecto del tiempo real y el tiempo entendido de una manera más profunda hace que ese tiempo surja. En Duración y Simultaneidad, Bergson abordó la paradoja de los gemelos, clave en la teoría de Einstein. En Duration a Simultaneity, Bergson a d d r e s e d paradox of twins, key to Einstein's theory. En duración y simultaneidad, Bergsen abordó la paradoja de los gemelos. Clave en la teoría de Einstein. El físico teórico Carlo r o v e l l i explica dicha paradoja en su libro Y si el tiempo no existiera, si uno de los gemelos viaja a gran velocidad alejándose del otro, y luego regresa, cuando se encuentren tendrán edades diferentes, el que nunca ha cambiado de velocidad será el más viejo. oldest el f í s i c パラド ó r i c の carlo rovelli e x p l i で、a dicha p a r a d の j a で、n su libro diagonal inversa y si el tiempo no existiera こ i a g o n a l inversa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 Y cada vez se ha comprobado que el mundo funciona exactamente como lo entendió Einstein. Los dos relojes marcan horas distintas cuando se reúnen de nuevo. Concrete experiments have been carried out, not with twins, but with very precise identical clocks on board fast planes. And each time it has been proven that the world works exactly as Einstein understood it. The two clocks mark different times when they meet again.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 Fuente de la imagen, Getty i m a g e s volvamos al filósofo, b e r g s o n planteó, en su libro, que ese retraso de un reloj con respecto al otro no existía. Image source, Getty Images. Let's go back to the philosopher, Bergson argued, in his book, that this delay of one clock with respect to the other did not exist. Fuente de la imagen, Getty i m a g e s volvamos al filósofo, b e r g s o n planteó, en su libro. Que ese retraso de un reloj con respecto al otro no existía. Pero su punto era mucho más profundo que un comentario simplemente técnico, aclara Canales. Pero su punto era mucho más profundo que un comentario simplemente técnico, aclara Canales. Su punto era que en ese ejemplo, Einstein confundía relojes con personas, con viajeros, y confundía el tiempo marcado por un reloj con el tiempo vivido y que para pensar en la relación entre el tiempo vivido y el tiempo del reloj habría que pensar sobre la relación entre las máquinas, lo material, y lo humano, lo vivo. h i p o n t was that in t h a example, Einstein confused clocks w i t people, with t a v e l e s エインステンがとても t 要 e ことは、時の marked by a clock とは、時の r e d a c o c k とは、間 marked by a o c k とは、時の a r e b a c l o とは、時 r e d a c l o c e と t 時の時 a r d y a clock m a e d y a clock とは、a r e by a l k a r e l a c i o n k とは、時の時 a e d b a clock m a t e r i a l o c k とは、m a n k y l o c k とは、時 u 時間 m a r e a que en ese e j e m p l o e i n s t e i n c o n f u n d í a r e l o j e s con p e r s o n a s c o n v i a j e r o s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 Einstein estaba cayendo en el error cartesiano de equiparar a los humanos con las máquinas. By assuming that what a clock marks and what a living being temporarily lives are the same, Einstein was falling into the Cartesian error of equating humans with machines. Al assumir que lo que marca un reloj y lo que vive temporalmente un ser viviente es lo mismo. Einstein estaba cayendo en el error cartesiano de equiparar a los humanos con las máquinas. Bergson no cuestionó las afirmaciones científicas de Einstein sobre la relatividad, lo que desafió fue c ó m o el físico las interpretó, afirma la investigadora. Bergson did not question Einstein's scientific claims about relativity, what he challenged was how the physicist interpreted them, says the researcher.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 Para el filósofo, el tiempo no debía entenderse únicamente a través de la ciencia. p Para el filósofo, el tiempo no debía entenderse únicamente a través de la ciencia. La posición de Einstein frente a Bergson era que la filosofía tenía otra visión del tiempo que, al no ser objetiva, tampoco era real, tenía que ver con ideas y, por tanto, No estaba acotada a la realidad, le indica Canales a b b c Mundo. Einstein's position vis à vis Bergson was that philosophy had another vision of time that, not being objective, was not real either, had to do with ideas and, therefore, was not limited to reality, Canales tells BBC Mundo. La posición de Einstein frente a Bergson era que la filosofía tenía otra visión del tiempo que, al no ser objetiva, Tampoco era real. Tenía que ver con ideas. y, Por tanto, no estaba acotada la realidad. Le indica canales a b b c mundo. De acuerdo con Sinclair, el físico se oponía a la idea de que la filosofía tuviera derecho legítimo a un tiempo que s o l o ella podía abordar. According to Sinclair, address de acuerdo con sinclair el físico se oponía a la idea de que la filosofía tuviera derecho legítimo a un tiempo que s フ l o ella podía abordar para einstein el tiempo del físico no es radicalmente diferente del tiempo psicológico por lo que según su explicación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 La ciencia puede informarnos sobre la naturaleza del tiempo de manera muy simple. La polémica ocurrida en el encuentro en París y el libro de Bergson hicieron que los seguidores de Einstein se volvieran muy críticos del filósofo. t h controversy that o c u r r e d at the e e t i n g n Paris a Bergson's book made Einstein's f e r s v e y c r i t i c of t e p h i l o s o p h La polémica ocurrida en el encuentro en París y el libro de Bergsen hicieron que los seguidores de Einstein se volvieran muy críticos del filósofo. Fuente de la imagen. Corbis v i a g e t t y Michis el profesor nos recuerda que en la segunda edición de duración y simultaneidad, Bergsen aseguró que había sido mal interpretado y aclaró el punto. Image source. ico Vertinee images reminds us that in the second edition duration i second professor of m m the the that and us s u l punto. Sin embargo, Los cuestionamientos hacia el filósofo continuaron y, sumados a otros factores, su figura empezó a decaer. s i n e Sin embargo, los cuestionamientos hacia el filósofo continuaron y, sumados a otros factores, su figura empezó a decaer. En general, se Consideraba que Bergson había perdido la discusión con Einstein, dice el profesor. Bergson was generally considered to have lost the argument with Einstein, says the profesor. s En general, se consideraba que Bergson había perdido la discusión con Einstein, dice el profesor. En otras palabras, se consideraba que, de algún modo, la ciencia había triunfado sobre la filosofía. Y se llegó a pensar que, si queremos aprender sobre la naturaleza del tiempo, debíamos recurrir a los físicos en lugar de a los filósofos. En otros, science a s considered t have somehow triumphed over philosophy, and it was t h u g h t that if we want to l e r n about t nature of time, we should turn to físicists r a t h r than p h i l o s o p h s En otras palabras, se consideraba que, de algún modo,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 Terminó en el momento en que la ciencia le arrebató el tema a la filosofía. Canales asserts that what had become a kind of competition between two titans over who had the authority to talk about time ended at the moment when science snatched the issue from philosophy. Canales asevera que lo que se había transformado en una especie de competencia entre dos titanes sobre quien tenía la autoridad para hablar del tiempo. Terminó en el momento en que la ciencia le arrebató el tema a la filosofía. Meses después del debate, Einstein le concedieron el premio Nobel de Física por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, no por la teoría de la relatividad. Months after the debate, Einstein was awarded the Nobel Prize in Physics por s work on the photoelectric effect, not for the theory of relativity. Meses después del debate, A Einstein le concedieron el premio Nobel de Física por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, no por la teoría de la relatividad. En la presentación de la distinción, el presidente del Comité del Nobel dijo: No es ningún secreto que el famoso filósofo Bergson ha desafiado esta teoría en París. At t h presentation of the award, t e chairman of t e n e l c o m i t t e e said, エンスティン・ア r e アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アン o b e ド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・ e ンド・ア t ド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・ア o ド・アンド・ r ンド・アンド・アン e アンド・アンド・ア e ド・アンド・アンド・アンド・アン a r ンド・アン a アンド・ e ンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・ Bergson y el debate que cambió nuestra comprensión del tiempo, traducción de Alex Guardia b e r d i e l ARPA editores. Einstein, Bergson, Arpa Editors. Cuando era profesora en la Universidad de Harvard, Canales escribió el físico y el filósofo. Einstein. Bergsen y el debate que cambió nuestra comprensión del tiempo. Traducción de Alex Guardia Verdiel. Arpa Editores. Halló fascinante rescatar el encuentro entre ambos personajes cuyas visiones no lograron conciliar. 映像はファシナント・レスキュー・ディ・エンカウント・ベトゥー・キャラクターズ・エン r ウン n エンがウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウント・エンカウ Bergson continued to think in the same way and never again made public comments about Einstein or his theory, says the author. Bergson siguió pensando de la misma manera y no volvió a hacer comentarios públicos sobre Einstein o su t e o r í a dice la autora. Einstein continuó criticando a Bergson en cartas que le mandó a terceros. Einstein continued to criticize Bergson in letters he sent to third parties. Einstein continuó criticando a Bergson en cartas que le mandó a terceros. Fuente de la imagen, g e t h e y m i c h s duración y simultaneidad se volvió una especie de libro malo porque la lectura común fue que Bergson se había equivocado en su interpretación de la teoría de la relatividad y eso, dice la autora, fue una visión demasiado simplista. Image Source, Getty Images Duration and Simultaneity became something of a bad book because the common reading was that Bergson had been wrong in his interpretation of the theory of relativity, and that, says the author, was an overly simplistic view. Fuente de la Imagen g e t t y Michis duración y simultaneidad se volvió una especie de libro malo porque la lectura común fue que b e r g s e n se había equivocado en su interpretación de la teoría de la relatividad y eso, dice la autora, fue una visión demasiado simplista. Adentrarse en ese libro fue revelador, como también lo fue leer escritos del físico. Delving into that book was revealing, as was reading writings by the physicist. Adentrarse revelador, también diario viaje, la teoría perfectamente del de de entendió en ese libro fue revelador, como también lo fue leer escritos del físico. Einstein por fin lee el libro de Bergson y escribe, en su propio diario de viaje, que cree que Bergson entendió la teoría perfectamente bien. fin libro por libro propio físico. su lo como y Einstein finally reads Bergson's book and writes, in his own travel diary. That he believes Bergson understood the theory perfectly well. Einstein porfile e libro l de b e r g s o n y e s c r i b e en su p r o p i o diario de viaje, que cre e que Bergson entendió la t e o r í a perfectamente bien. Como historiadora me sorprendió muchísimo, a leer l la correspondencia privada de Einstein, que su d e s c r i p c i ó n del tiempo era muy Bergsoniana. As a historian, I was very surprised. アインシュタインフレクエンテメントレファタバエルティンポ、ペルティンポイバマスラピドデロケルケリア。アインシュタインフレクエンテメントレファタバエルティンポ、ペンサバケルティンポイバマスラピドデア。インシュタインフレクエンテメントレファタバエ He thought that time was going faster than he wanted. Ainste i n f r e c u e n t e m e n t e le faltaba el tiempo. Pensaba que el tiempo iba más rápido de lo que él quería. Queda claro que él sentía esta paradoja de manera personal, muy íntima. It is clear that he felt this paradox in a personal, very intimate way. Queda claro que él sentía esta paradoja de manera personal. muy い n TIMA。había cuestiones del tiempo que no podía comprender ni explicar. There were issues of time that I could not understand or explain. había cuestiones del tiempo que no podía comprender ni explicar. Asclica a q u í para leer más historias de BBC News Mundo. Click here to read more stories from BBC News Mundo. Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo. También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido. You can also follow us on YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo WhatsApp channel, where you will find breaking news and our best content.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 Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y a c t i v a l a s Download the latest version and activate them. Descarga la última versión y a c t i v a l a s